sono pesanti come stanchi vi andanti non ho le cariche di rabbia di pioggia e di sabbia non c'è soffio che non le sogna non c'è vento che non le colga guardo le forme lassù Mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi. En uvoles te observan curioses como giovani esposes. Alta sobre la tierra te pusieron, dura, hermosa araucaria de los australes montes, torre de Chile, punta del territorio verde, pabellón del invierno, nave, de la fragancia. Ahora, sin embargo, no por bella te canto, sino por el racimo de tu especie, por tu fruta cerrada, por tu piñón abierto. Antaño, antaño fue cuando sobre los indios se abrió como una rosa de madera el colosal puñado de tu puño y dejó sobre la mojada tierra los piñones, harina, pan silvestre del indomable Arauco. Ved la guerra, armados los guerreros de Castilla y sus caballos de galvánicas crines, y frente a ellos el grito de los desnudos héroes, voz del fuego, cuchillo de dura piedra parda, lanzas enloquecidas en el bosque. tambor tambor sagrado y adentro de la selva el silencio la muerte replegándose la guerra entonces en el último bastión verde dispersas por la fuga las lanzas de la selva se reunieron bajo las araucarias espinosas la cruz la espada, el hambre iban diezmando la familia salvaje Terror, terror de un golpe de herraduras, latido de una hoja, viento, dolor y lluvia. De pronto se estremeció allá arriba la araucaria araucana, temblaron sus ilustres raíces, las espinas hirsutas del poderoso pabellón tuvieron un movimiento negro de batalla. Rugió como una ola de leones Todo el follaje de la selva dura Y entonces cayó una marejada de piñones Los anchos estuches se rompieron contra la tierra Contra la piedra defendida Y desgranaron su fruta El pan postrero de la patria Así la Araucanía recompuso Sus lanzas de agua y oro Zosobraron los bosques Bajo el silbido del valor resurrecto y avanzaron las cinturas violentas como rachas, las plumas incendiarias del cacique. Piedra quemada y flecha voladora atajaron al invasor de hierro en el camino. Araucaria, follaje de bronce con espinas. Gracias te dio la ensangrentada estirpe. Gracias te dio la tierra defendida. Gracias pan de valientes, alimento escondido en la mojada aurora de la patria, corona verde, pura madre de los espacios, lámpara del frío territorio, hoy dame tu luz sombría, la imponente seguridad enarbolada sobre tus raíces, y abandona en mi canto la herencia y el silbido del viento que te toca, del antiguo y huracanado viento de mi patria. Deja caer en mi alma tus granadas Para que las legiones se alimenten De tu especie en mi canto Árbol nutricio Entrégame la terrenal, la argolla Que te amarra a la entraña lluviosa de la tierra Entrégame tu resistencia El rostro y las raíces firmes Contra la envidia, la invasión, la codicia, el desacato Tus armas deja y vela sobre mi corazón, sobre los míos, sobre los hombros de los valerosos, porque a la misma luz de hojas y aurora, arenas y follajes, yo voy con las banderas al llamado profundo de mi pueblo. Araucaria araucana, aquí me tienes. Esto es oda a la araucaria araucana de Pablo Neruda de su libro Nuevas Odas Elementales siempre comenzamos lejos del centro con algunos epígrafes entre ellos uno de Helderlin que dice es el mar el que domina y da memoria también el amor fija y activa nuestros ojos pero lo que perdura lo fundan los poetas Was bleibet aber stiften die dicter. Lo que se establece, lo que perdura, lo que vive, lo fundan los poetas. Hoy vamos a ver que también son perdurables los árboles. Esos árboles de mil, dos mil, tres mil años. Los arrayanes, las secuoyas. El extraño árbol del dragón que crece en las Islas Canarias, en Tenerife, que invito a que busquen en internet sus imágenes extrañísimas, muy raras, muy muy exóticas, muy excéntricas, muy alejadas del centro de ese árbol con copa, muy simple. Así que bienvenidos a Lejos del Centro, acá estamos, como ayer, contra viento y marea, ¿cómo se puede...? con ocho jugadores decía el negro Fontana Rosa jugando contra 11 está bien que por ahí los otros 11 son pataduras auspiciado como dice una voz parecida a la mía que no es la mía por muchas empresas a las que no les interesa el país y por algunos partidos políticos Agustina se ríe en la producción Juan la mira Agustina y se hace loco Y Nacho mira para otro lado y piensa, este fin de me voy a pescar. En un rasgo de genialidad y originalidad que me caracterizan, este programa sobre los árboles tendrá como música a Arbolito. Los cipreses perpetuos del jardín y la humedad al pie de los cipreses y el musgo y el otoño y el sinfín silencio que me oprime muchas veces cuando paso tan cerca del jardín donde prolongan sombra los cipreses todo se junta en sucesión sin fin y me da la tristeza de otras veces Oh jardín que he mirado tantas veces con temor melancólico y sin fin, oh angustioso y letal, fosco jardín, con llamadas de muerto muchas veces, mueven los brazos largos los cipreses, los cipreses perpetuos del jardín. Enrique Banch algunas poesías que tienen entre sus versos a los árboles del platense Osvaldo Ballina, que nació y vive en La Plata en 1942, es poeta y traductor y tiene una muy larga lista de libros de poesías y unos cuantos premios y becas. Ningún viento partió ningún árbol. Ningún viento partió ningún árbol, el segador tenido por entero eterno apartó su falso decoro. Lo invisible cribó la mies. Alcanzaste tu orden, ahora salta. Ningún viento partió ningún árbol del libro el pajar en la aguja de, también de ballina, de oráculo para dones fatuos, otros árboles crecen bajo otros cielos, otras piedras cambian a otros sitios, otras fiebres arden en otros cuerpos, y cuerno de caza, treta del demonio, el mismo rayo en la cavidad de lo real. Y uno más, de Osvaldo Ballina, de otro de sus libros. Este se llama Lejos de la Costa. Y dice... Los títulos de las poesías de Ballina son, eh, hasta donde recuerdo, siempre el primer verso. Buye la savia en el sano vacío. Buye la savia en el sano vacío es el descalzo umbral nada cautivo roe la retina del quiromante agua lasciva embriaga y sube hojas al árbol eterna madre amarilla limón bien vamos a seguir en un instante con más poesías tengo para leer algo de Preller tengo un par de fragmentos de prosa ...del de, eh, italiano Harry De Luca... ...y de Franz Kafka... Eh, ...alguna poesía de Horacio Preler... ...dije... ...de Netzagüel Coyotl... ...y ahora seguimos escuchando... ...aunque es otro... ...el que mueve los piolines... ...no sé si lo podrá hacer... ...porque tiene una torta negra... ...en la mano... ...digamos un 40% de torta negra en la mano... ...y el resto... <risa> ...se señala... <risa> pertenecemos al clan de los caras de torta negra ahí está Juan mandando otro arbolito Laurel ¡Ay, Laurel! ¿Quién se acordará de él? Fresco por dentro y de fuera, de húmeda brisa ligera, quiero a él cuando me muera, verde y fiel. ¡Ay, Laurel! ¿Quién se acordará de él? Ojea la hoja severa, el cielo dulce, altanera, el espacio sin ribera y dosel ¡Ay, Laurel! ¿Quién se acordará de él? Vuelve la rama primera, la luz brillante y postrera a la que callada espera mi batel. ¡Ay, Laurel! quien se acordará de él? Sí, muerte, complacedera quiero a él. Ricardo Molinari, en Laurel. Hagamos una visita a un árbol con Erri De Luca, el italiano napolitano que nació en 1950 y ahora está padeciendo un juicio porque hizo una especie de piquete allá por el norte de Italia, en Milán, oponiéndose a que demolieran, agujerearan y destruyeran una montaña con las consecuencias ecológicas que eso iba a traer y bueno, por supuesto el tren lo hicieron y, y a él lo están por condenar, no se sabe a qué así que con Harry de Luca, de quien hablamos en un programa hace un tiempo vamos a hacer la visita a un árbol Se asoma desde la roca a un abismo. Su cepa inicial estaba al borde y fue destruida por un rayo. Entonces las raíces volvieron a lanzar hacia afuera, por encima del vacío, una rama horizontal. De ahí volvió a ascender hacia lo alto. El árbol está apoyado así en el aire, como un codo sobre una mesa. Es un pino sembro. Pariente del abeto, aunque de ramas más tupidas y solitario, poco adecuado para servir en Navidad como sus semejantes diezmados en los bosques de laderas más fáciles. Aquí está, a 2.200 metros de altura, con los últimos troncos que se aventuran a tanta altitud, apoyados contra sobre vertientes escarpadas, ofreciendo un ángulo recto al cielo. Nadie sube a cortarlo Demasiado arriesgado a asomarse al vacío Arrastraría consigo al leñador En verano recibe el primer sol a las seis Que se asoma por detrás de una cumbre de fanes Una vez al año subo a saludar al árbol Me llevo para escribir y me siento a sus pies A dos metros de él, al oeste, para ser más precisos Brotan de las piedras cuatro flores de las nieves, un principio de constelación. Unos metros más al oeste un pino mugo, acurrucado en el suelo, esparce sus ramas en círculo. Dentro vive la víbora, la oigo resoplar y calmarse después. Un árbol solitario tiene un recinto invisible, tan ancho como la sombra que ha de depositar a su alrededor. Antes de entrar allí, me quito las sandalias. Me tumbo bajo su luz. El pino sembro es capaz de bifurcarse en dos ramas principales. Algo imposible para el abeto y el alerce. El tronco de este de aquí arriba tiene dos brazos elevados, paralelos. Uno es para el rayo. Sabe que es un blanco. La altura solitaria lo comporta. Nació de la descarga que mató al tronco que le precedió. El rayo es su padre secundario. Varias paternidades se reducen a causas, sus hijos a efectos. La tierra es su madre, a la que se aferra como pulpo de roca. Cuando la nube se vuelve densa y gris y se enrosca alrededor de la montaña, una corriente temblorosa recorre la superficie. El alpinista, si se encuentra allí, la siente refregándose contra él, como caricia de algodón empapado que restriega la parte antes de la inyección. El rayo está precedido por una estregadura del cielo sobre la tierra. El pino sembro conoce el estremecimiento que le ilumina las ramas con una aureola. En ese momento deja de respirar, de hacer que ascienda la linfa, baja las agujas y espera. A veces sucede que la nube se desplaza para descargar en otra parte su fiebre. El estruendo sobre otras rocas es el aviso para reemprender la respiración. Entre un árbol y un hombre, la conversación se desliza hacia los rayos. Yo le cuento los míos. Sobre la tofana di mezzo, llevaba ya más de mil metros subidos. Voy a menudo solo, soy de la especie del pino, sembro y no de la del abeto. Se amontonaban las nubes alrededor de la montaña, Yo subí adentrándome en ellas. Me gusta estar allí, más que bajo el cielo despejado. Añaden un silencio constreñido, adensan la soledad. La soledad es una clara, la mejor parte del huevo. Para la escritura es una proteína. La nube, adherida a la tofana, empezó a desmigajarse en granizo. Se acabó la soledad que hace ágiles los pasos. Los agarres que se tocaban... Se cubrieron de granadina blanca. Los apoyos de las sandalias habían de ser remachados para no resbalar. Los dedos con el granizo han de ser ágiles. Si se demoran sopesando la presa, pierden sensibilidad. Los guantes dejan de servir. Hace falta el contacto de las falanges para dar algo de precisión a gestos en los que no puede uno equivocarse. El pino, Sembro, sabe esas cosas. Sostiene sobre sus agujas la nieve y la cristalería del hielo. No alberga nidos. Aquí arriba no. Yo ascendía en la nube y el granizo se adensaba Un pasaje algo brusco, sencillo de haber estado seco, me supuso un empellón el estilo gallina ciega. Intenté mirar hacia arriba, pero el azote del agua en los ojos me lo impidió. Medí impulso y apoyó una rodilla sobre una terracita en cuesta. Fue un gesto torpe. Al pino Sembro le molestó. La elegancia en los movimientos es para él una necesidad. Jamás es tosco un árbol, ni siquiera cuando se derrumba debido al hierro del leñador. Desde ese momento su vida es madera. Viaja lejos, hacia los asarraderos. Se convierte en casa, barca, guitarra, mango, escultura. Será elegante incluso si cae en manos de un asesino. Desde ese momento está prometido a las cenizas. Le digo que los dos seremos pronto obreros de Babel, despedidos de la empresa. Pero si se nos interroga diremos que vimos el final de la obra. Nuestra torre en el aire se habrá completado. Casi en la cima de la Tofana, cien metros por debajo... El plástico de la chamarra restaña, se estremece, chisporrotea. La corriente eléctrica que precede al rayo se esparce sobre la superficie de la roca húmeda. Estoy en el campo de la descarga, que crepita, vibra. La montaña avisa que nos quitemos de ahí. ¿Hacia dónde? No puede decírmelo. Cuando sucede, lo que me sale es inclinar la cabeza sobre el pecho, doblar la espalda y desplazarme de lado. El pino sembro sacude su cepa, sabe que no sirve de nada bajar la cabeza. El relámpago no es un murciélago que se pega al pelo, busca el hierro que está en la sangre. Lo que hay que hacer en cambio es ponerse rígido y pegarse al suelo. Aunque no te caiga encima, basta con que descargue a tu lado para dar un empellón al aire, tan fuerte que te levanta y te arroja al vacío. El pino sembro en el campo del relámpago, baja las agujas, pero no el chorro más alto, que en el valle llaman vela. Yo, en cambio, me he desplazado de lado como un soldado bajo el fuego enemigo. A mis espaldas ha estallado sobre la roca el mazazo del rayo, mil veces un herrero sobre el yunque. He visto sus su llama por detrás, por la nuca. El estallido es el de una granada entre los patios, pero eso el pino Sembro no puede saberlo. Nada sabe de granadas ni de patios. Por eso no le he dicho nada. El rayo no me ha arrojado al suelo, pero he perdido durante un seco segundo el contacto con la tierra. Me he clavado a donde estaba, con las manos y los pies metidos en el blanco granuloso del granizo. Eso el pino Sembro lo sabe. Después de la descarga, lo instintivo es quedarse quieto. La linfa tarda en arrancar de nuevo. Las ramas se nombran en el recuento y las raíces preguntan a las hojas si ha empezado el fuego en algún sitio de los alrededores. El frío en los dedos me puso de nuevo en pie y proseguí el ascenso. Caía con estruendo el jolgorio del granizo. Los pasos crujían. Yo barría en los agarres. Ese el abrazo de cielo y tierra, se tocan los extremos opuestos es un abrazo nupcial quien se halla allí pide disculpas por haberse entrometido en la intimidad alrededor los rayos montan guardia y espantan a los intrusos con los látigos de sus luces el granizo me vaqueteaba el dorso de las manos que buscaban la roca había llegado a 10 metros de la cima veía la cruz para rayos al pino sembro le haría falta una en los alrededores, y en cambio están todas en las cumbres donde no hay árboles que proteger. He visto la cruz, término del ascenso para quien va a los montes, término del ascenso, del descenso a la tierra de la vida narrada por los evangelios. El impulso del alpinista me hace seguir subiendo para alcanzarla, completar los pasos, pero empiezo otra vez a chisporrotearme el plástico encima, estoy otra vez en el campo del rayo. La superficie a mi alrededor gruñe en señal de aviso y entonces pido disculpas, me acurruco y me alejo rápido de allí con la cabeza gacha hacia un refugio seco donde el aliento resuella vapor, contento de ascender. He terminado el relato. El pino sembro entre ha desplazado su sombra. A la hora de la puesta del sol imprime su forma sobre la roca de enfrente, nítida como sobre la nieve fresca. Los árboles de montaña escriben en el aire historias que se leen al tumbarse debajo de ellos. Aguardo la primera oscuridad que borra la sombra de la roca de enfrente. En cuanto desaparece asoma la primera estrella por encima de fanes y los grados de tibieza bajan alegres y ágiles de la escala. Me decido a retirarme cuando me pica en la nariz el principio de la noche. El huésped de un árbol debe esfumarse a la hora en que se retiran las sombras. Existen en la montaña árboles héroes plantados sobre el vacío, medallas en el pecho de los despeñaderos. Subo cada verano a visitar a uno de ellos. Antes de marcharme, monto a caballo en su brazo sobre el vacío, los pies descalzos reciben el cosquiseo del aire abierto sobre centenares de metros. Lo abrazo y le doy las gracias por dudar. Erry de Luca, visita a un árbol. Netzahualcóyotl fue un poeta eh, mexicano eh, eh, anterior a la llegada de Cortés. Eh, fue gobernante también y se demoró mucho la aparición de sus obras, de sus escritos, por razones obvias, ¿no? Fueron textos que fueron perdidos, escondidos y luego recuperados. Voy a leer unas poesías de Nezahualcóyotl que se llaman El árbol florido, diálogo de poetas. Es una especie de contrapunto entre el primer poeta y el autor. Primer poeta. Ya se difunde, ya se difunde nuestro canto en medio de joyas en medio de oro se ensancha el árbol florido. Ya se estremece, ya se esparce, chupe miel al ave quetzal, chupe miel el dorado quechol. Tú te has convertido en árbol florido, abres tus ramas y te doblegas, te has presentado ante el dador de vida. En su presencia abres tus ramas, nosotros somos variadas flores, perdura aún allí. Abre tus corolas aún en esta tierra Si tú te mueves caen flores Eres tú mismo el que te esparces Responde Nezahualcóyotl No acabarán mis flores No acabarán mis cantos Yo los elevo Soy un cantor Se esparcen, se derraman Amarillecen las flores Son llevadas al interior de lo dorado flores de cuervo, flores de manita tú esparces, tú haces caer en medio de las flores ah, sí, yo soy feliz yo soy el príncipe Netzahualcóyotl juntando estoy joyas, anchos, penachos de quetzal estoy contemplando el rostro de los jades son los príncipes viendo estoy el rostro de águilas y tigres estoy contemplando el rostro de jades y joyas vuelve a hablar el primer poeta el resplandor de una jorca cuajada de jades eso es vuestra palabra y vuestro pensamiento oh vosotros reyes y y tendréis que dejar huérfanos alguna vez a vuestros vasallos ahora sed felices al lado a la vera del que da vida no por segunda vez se rey en la tierra Tendréis que dejar huérfanos alguna vez a vuestros vasallos. Ahora sé feliz, ahora engalánate, tú, príncipe, Nezahualcóyotl. Toma para ti flores de aquel por quien vivimos. Va a cansarse, va a hastiarse aquí. Alguna vez ocultará su gloria y su renombre. Por muy breve tiempo se dan en préstamo, oh príncipes. Ahora sé feliz, ahora engalánate, Tú, príncipe, Nezahualcoyotl, toma para ti las flores de aquel por quien vivimos. Piensa, Nezahualcoyotl, que allá solamente es la casa del autor de vida. solo anda tomando el trono y el solio, solo está andando la tierra y el cielo. Allá será feliz y dará su dicha. Y cierra la poesía, finalmente, Nezahualcoyotl, y dice, Nos iremos, ay... Gozaos, lo digo yo, Nezahualcoyotl. ¿Es que acaso se vive de verdad en la tierra? No por siempre en la tierra, sólo breve tiempo aquí. Aunque sea jade, también se quiebra. Aunque sea oro, también se hiende. Y aun el plumaje de Quetzal se desgarra. No por siempre en la tierra, sólo breve tiempo Aquí, Nezahualcoyotl, el, el árbol florido. El de la verde claridad araña por un instante el corazón del agua y la sombra del pino se transforma en rumor. Se pierde en claro desconcierto y entra en la maleza del otoño. Su sombra se agranda cada día, confundida con los antiguos muertos que fraternizan en el silencio de la lápida. Tratados con dureza por el mito, extraña debilidad de la leyenda cercada por incrédulas memorias separadas del tiempo por una lengua corrompida esto es de Horacio Preller de su último libro Pájaros Oscuros eh, dedicamos un programa a Preller hace un mes y pico Preller murió hace más o menos un mes, dos y ahí en el blog pueden escuchar el programa y escuchar la voz de Preller en un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 la buena literatura te hace sentir un nudo en la boca del estómago. Lo demás, lo demás, dice Foster Wallace, no sirve para nada. Acá estamos, lejos del centro, lejos del centro eh, hay menos veredas y hay más árboles. ¿no? Hay más bicicletas, algunas en manos ajenas, pero en fin, son cuestiones de ser tan buenos y creer que todo el mundo es, es bueno, por ahí el mundo es bueno, pero a veces está necesitado, y hablando de bondades y de maldades, tengo que decir que bajo amenaza contra mi voluntad, tengo que comunicar que mañana, completamente obligado, eh, y no por mi gusto, ni mucho menos, voy a tener que hacerle una entrevista a la señorita Martina Dominela que está acá detrás del vidrio con un cuchillo entre los dientes con un cartel que dice tengo cierta envidia a los reptiles y bueno, es un libro de dos autores eh, los otro autor es Martín Massa y se presenta mañana en La Grieta en 71 y 18 a las 20 horas si pasa por ahí seguramente será capturado por los sicarios de Martina que lo arrastrarán hacia el interior de la grieta para que escuche la lectura de sus poesías no llega solamente hasta ahí el nivel de amenaza sino que nos ha impuesto un tema para completar el programa leo un par de poesías más y nos vamos para el norte a donde hay muchos de estos árboles que también se encuentran en la ciudad de La Plata en la diagonal 73, por ahí por entre Plaza Roche y Plaza Moreno, y son de un color muy llamativo y de una floración extraña que no no se da exactamente como la de los otros árboles, es el jacarandá. Voy a leer ahora algo de <coughs> Eh, Rosalía de Castro, que eh, es una poeta que vivió en el siglo 19 Nació en 1837, murió en el 85 eh, Nació en Galicia y escribió en gallego y también en castellano Esta es una poesía que dice Torna, roble, árbol patrio a dar sombra cariñosa a la escueta montaña, donde un tiempo la gaita guerrera alentó de los nuestros las almas y con paz hizo al eco monótono del canto materno, del viento y del agua, que en las noches de invierno al infante en su cuna de mimbre arrullaban. ¡Qué tan bello aparece, oh roble, de este suelo en las cumbres gallardas! y en las suaves graciosas pendientes donde umbrosas se extienden tus ramas, como en rostro de pálida virgen cabellera ondulante y dorada, que en lluvia de rizos acaricia la frente de nácar. Torna presto a poblar nuestros bosques, y que tornen contigo las hadas que algún tiempo a tu sombra tejieron del héroe gallego las frescas guirnaldas. Rosalía de Castro en una serie de poesías que se llaman Los Robles de la que leí la cuarta parte de la cuarta nada más son muy extensas y leo dos cositas más un texto breve de Kafka en el que a la manera de Kafka habla de los árboles son cuatro renglones porque somos como troncos de árboles en la nieve en apariencia están puestos lisos sobre ella y con un pequeño empujón uno debería hacerlos correr no no es posible porque están fuertemente unidos al suelo pero mira esto es inclusive solo aparente dice Franz Kafka Y antes de irnos, una poesía de breve, 12 versos de Oscar Hermes Villordo, que nació en el 28, y murió hace unos años. Eh, es conocido por, di por distintas razones, eh, no especialmente por las poesías. ¿no? Eh, algunas de ellas, las primeras son del 53, y cuando tenía escasos veintipicocos de años 25 años se llama poemas de la calle y este que se llama cada hoja es del 66 hace casi 50 años cada hoja en la lluvia espera cierta la gota que le tiene destinada el agua que en la sombra la despierta y la limpia con mano delicada cada hoja comprende que una gota es suya y en la música que hace cuando el viento la mueve hay una nota diferente que ciega la deshace. Así yo espero despertar un día guiado por tu mano fuerte y pura para nacer de nuevo en la alegría y a negarme feliz en la frescura. Oscar Hermes Villordo Y con la lectura de Villordo la promesa de Pierre Maledet de traer un libro para regalarle a los oyentes y las eh, insoportables amenazas de la señorita Martina. Nos vamos al este y al oeste donde llueve y lloverá una flor y otra flor celeste del Jacarandá. chao esta mañana. Este ya lo estè, llueve y una flor i otra flor celeste, de la una flor i otra flor celeste, de la La vieja està en la cova, però ja vitor dieboa de la